vuelvan a atacarnos de esta forma tan atroz como está haciendo la inteligencia artificial del Big Data en la lucha futura en las pandemias fronteras del futuro con Javier Sevillano, gracias Javier del virus. a vosotros